Y Del o n d e amor, un grito escondido, millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. ともやらないように、ともやらないように、ともやらないように、ともやら o いよ o に、l もやらないように、ともやらないように、とも a らないように、ともやらな a ように、ともやら